Bueno, ya tenemos el contacto tan esperado por los oyentes con Guillermo Maciol, demógrafo y compañero de aquí de la radio. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, un saludo muy afectuoso y cordial para la audiencia y un abrazo grande para ustedes. Bueno, audiencia que preguntaba por vos, ¿no? Hoy incluso un oyente preguntaba por vos. Eh, con mucho tema para conversar, por cierto, y queríamos en primer lugar pedirte... Eh, alguna información sobre lo que está pasando en Colonia, porque en estos días hemos estado leyendo acá información de prensa que hablan de un megaproyecto urbanístico, y parece que bastante más que urbanístico, que se está dando sí. en Colonia y que llegaría a crear como una ciudad de Colonia paralela, una cosa así. Sí, es exactamente. Bueno, Colonia está muy, por un lado, muy aplastada, y deprimida por la ausencia de turismo de la otra orilla y por lado y del otro lado hay en realidad grandes anuncios escandalosos por ejemplo López Mena va a inaugurar la semana que viene o reinaugurar el servicio de transporte entre Carmelo y Buenos Aires que está clausurado hace como cuatro años ahora se va a reiniciar con los que supone una nueva conexión con la Argentina, son una lancha muy famosa durante décadas. Sí. Eso está suspendido y va, se va a retomar. Por el otro lado, el Uruguay Juan Lacase particularmente se ha convertido en el centro que más títulos universitarios falsos existe en el mundo, una mafia organizada sentía títulos de cualquier universidad que le pidiera y de cualquier profesión, entre 4 y 5 mil dólares cada título. Y es una investigación que arranca una red de falsificadores es comunal con base, repito, en operaciones en Juan Lacasse. <tose> o sea que hay todo un sacudimiento interno un poco o se hay que atribuirlo al aislamiento, a la paralización de económica de colonia tanto por el lado del turismo por el lado de la poca industria que supo tener y que ahora no tiene más entonces la gente hace cualquier cosa claro eh, se habla de una zona franca eh, para mil trabajadores eh, López Mena se menciona en relación a dos proyectos también sí eh, no sé, parece que fuera demasiada cosa para Colonia, ¿no? Claro, sí, sí. es todo, todo mucha oferta, pero la transparencia de las propuestas de negocios no es muy buena. Yo te diría que está bastante empañada porque no no se sabe cómo se originan los proyectos, cómo se financia y quedan en anuncios grandilocuentes, pero de momento no pasa nada. Claro, claro. Ahora, Eso una, zona, una franca, zona franca. Zona ¿eh? franca es, es preocupante, ¿no? Que se instale en ese lugar que además ¿sabes? obviamente es, muchas veces parece más argentina que Uruguay. Claro. Pero ahora poco con, con este que estuvo cerrado el puerto de Colonia era la Colonia digamos, exclusivamente, entonces todo lo que era el negocio inmobiliario, desafra, turismo, estaba paralizado y la gente está muy, muy decepcionada porque la gestión departamental tampoco conforma mucho un, un departamento que de por sí es muy caro en materia impositiva, sobre todo en contribución inmobiliaria. Claro. <tose> entonces las de la depresión es bastante grande el coloniense coloniense no le ve futuros entonces hay no el humor eh, lugares cerrados aquel movimiento cotidiano que uno estaba acostumbrado a ver no se encuentra sí. y por supuesto el atrás de yates tampoco está funcionando a toda máquina aparecen luego los los grandes proyectos de lotes menos multimillonario, que sigue el dueño, de, sigue siendo el dueño de los negocios en Colonia. De los grandes negocios hay un proyecto de construir un verdadero puerto en Colonia. Por Colonia no tiene un puerto, tiene un atracadero, que son cosas muy diferentes sí. Y hay un proyecto gigantesco, pero no sé cómo, con qué servicios eso se va a materializar, ¿no? Uh -huh. Ahora, el asunto está. es que ya eh, llegó uno de los inversores que está interesado en impulsar un proyecto urbanístico, ahí en Colonia, que se llama Colonia sí. Ala Este, que llegó a la Junta Departamental, hicieron una presentación con los arquitectos del estudio Gómez Platero, que es uno de los más pesados, sí, sí, ¿no?, sí. que hay en el país y por lo que dicen las crónicas los ediles de los distintos partidos políticos fueron receptivos en lo que este hombre pedía que lo que estaba pidiendo era recategorizar la, la franja de tierras que son urbanas a padrones rurales para así poder hacer el proyecto claro, pero eso ya es un gran negocio porque los patrones contribuyen mucho menos se le se pierde recaudación claro Está al costado del aeropuerto toda una zona costera muy bonita que formaría un barrio distante de, del centro de Colonia, ¿verdad? El centro de Colonia está condenado por las dimensiones geográficas que tiene hacer el casco histórico de Colonia. Ahí no se puede agrandar nada. Hay que salir fuera del Arroyo Sauce que está a la salida ...yendo para Montevideo... ...y eso modifica bastante... ...la configuración urbana... ...de la ciudad de Colonia... O sea, ...sería el casco tórico... ...de una nueva Colonia del Sacramento... ...un poco más distante... Sí, ...porque bueno. hay... ...cursitos... ...dos cursos de agua... ...de por medio... Entre, ...entre el lugar donde se quiera hacer eso... ...y... ...ya se intentó en el pasado atrás del hipódromo un barrio residencial donde está el hotel Sheraton, pero está todo está a 4 o 5 kilómetros de la ciudad. Entonces el centro mismo no no tiene cómo expandirse, está arrinconado por su propia geografía. Claro, claro. Entonces eh... es es difícil un proyecto de eso que atraiga sobre todo población residente porque hay mucha contribución mucha construcción de chalet de casas, pero no son residentes, son peraneantes o pacientes de fin de semana que vienen de Buenos Aires. Claro, claro. Ahora, de, base de, de lunes a viernes y está muerto el barrio. Sí, sí claro. Claro, claro. Sí. Ahora preguntó, no, no, un, no. cuando fueran a la Junta Departamental, un edil, por ejemplo, preguntó, qué iba a pasar con los humedales que están en los predios que esta gente quiere, ¿no? Y que ya ustedes claro, categorizaron. Claro, hay humedales exactamente y si los van los van a desecar. Claro. Simplemente. Aunque sea no, en, aunque sea en un minuto, ¿qué es lo malo de secar los humedales? ¿En qué es malo? No, ¿en qué es malo? No, es un sistema hidrológico natural. Así que si le echan basura se convierte en un basurero sí. contaminado pero si lo dejan como está tiene su propio ciclo biológico sí. nada más es el mal uso que le se vea al humedal porque se considera tierra de ningún provecho eso es lo que pasa sí, sí. es ¿verdad? exacto es, es el hombre el que destruye el humedal utilizándolo de una manera equívoca anti-ecológica anti, Sí sí sí, porque se trata se trata por la maldita costumbre de rellenarlo y con qué lo rellenan con escombros, con un poco de basura domiciliaria y eso después se convierte en un terreno que no es ni ni humedad ni tierra firme, porque ahí no se construye mucho, ya ha pasado en otros lugares eso claro. aprovechando su humed rellenándolo es una formación hidrohídrica. De la naturaleza. Sí, eh, Macío, digo porque después cuando pasan los años no se entiende por qué hay determinados problemas, ¿no? Y le echan la culpa ah. a la naturaleza. Pero el humedal claro. cumple una función que si hay mucha agua la retiene y cuando hay sequía libera agua. O sea, cumple una función. Claro, claro que sí, claro que sí. Y si lo secás se terminó. Esa función no la va a cumplir nadie después. No se va a poder quejar a nadie si hay una inundación, por ejemplo. Justamente, toda la zona saliendo de Colonia para Montevideo, a mano izquierda, que está el riachero, son todos enormes humedales. Te voy a hablar de 6, 7 cuadras cuadradas de humedales. que sí. Están ahí, es cierto, pero cumplen una función biológica. Son los que aguantan las inundaciones cuando crece y se desborda el río de la Plata, que eso se inunda todo. Claro, claro. Bien. Bueno, esto nos da para simplemente lo que estamos haciendo un llamado a atención, ¿no? Porque ya está muy avanzada, los planes están muy avanzados, y la llegada al otro día, esta semana pasada, sí, sí. de López sí. Mena con el presidente del puerto y el intendente de Colonia, ya da una idea de cuán avanzadas sí, están sí, las sí, cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa, hay que entender que López Mena es en... En de facto es el dueño de colonia sí, claro. porque todo el movimiento de pasajeros todo esa organización que hay a su alrededor es está en una sola mano que es la de él mm. es el proveedor de más mano de obra de trabajo en las tripulaciones y en todo el personal de carga y descarga y ahora se va a restablecer en la próxima en las próximas semanas, el servicio Carmelo Buenos Aires de lanchas que se había suspendido porque la empresa originaria quebró y lo va a comprar López Mena y va a establecer una la nueva línea Carmelo Carmelo Buenos Aires sí. que le da una vida muy activa a todo lo que es el litoral, el litoral coloniense incluyendo Carmelo, Conchillas y toda la zona del litoral sí. hasta con la Y todos los viajes por agua con Argentina son de López Mena. ¿Sí? ¿Eh? Todos los viajes por agua son de López Mena. Son exactamente, exactamente. Entonces, eh, hay un monopolio absoluto en materia de comunicación y en materia de maniobra y mantenimiento. Las historias personales que se cuentan no se pueden transmitir por radio. Exacto. Es vergonzoso, pero es así. Bueno, bueno estaremos atentos entonces para lo que vaya pasando de aquí en más. Eh, había claro. otro tema que teníamos contigo que sigue siendo el tema de la pandemia, ¿no? Eh, y las consecuencias sí. y lo que viene después. Mira acabo de bajar de la computadora los datos que hay, porque yo digo, ¿pero África no existe para la pandemia? Hmm. Bueno, el hecho cierto es que por una razón que nadie sabe, ni el cuerpo médico ni los antropólogos, el continente menos contaminado, pero más sucio y más aglutinado población es África. La pandemia incide apenas, apenas en una quinta parte de lo que está ocurriendo en el Uruguay. África completa, el continente más pobre y subdesarrollado del continente tiene la menor tasa de pandemia. Y la teoría es que los países africanos no tienen no tienen picos ni bajas de la epidemia y que lo que protege la pandemia es el contacto humano. Uno se queda al lado cuando lee eso. Es cierto. Es cierto. Es, Ahora es... La, la, la conclusión médica la edad no es un factor importante y la información está viniendo el país más desarrollado de África que es Sudáfrica que tiene es el país con más cultura e influencia europea entonces el cuerpo México está perplejo porque contra lo que se esperaba que había una gran alarma en número de casos la sorprendente teoría para explicar el número bajo de tasas es que la gente vive en su hogar. Sí. Es decir, el control humano es más intenso que antes. No anda en la calle, está en su casa. El argumento exactamente opuesto al que se escribe en Occidente respecto a... Al, al, al no contagio por proximidad entonces eh, el mundo eh, eh, eh, no sabe cómo explicar el caso Sudáfrica frente al caso latinoamericano claro. es el país con menos contagios del mundo todo el continente no el país todo el continente es un enigma como decimos ...por ese principio sí no hay el, el contagio entre los africanos es lo que protege la la función del coronavirus es eh, para agarrarse la cabeza de decir no entiendo nada hmm. Claro que habría que ver cómo son las fuentes de información en África pero el, el continente es el último continente el que está más contaminado es la del sur y el que está menos contaminado es África. Esas son las cifras que tengo de hace tres días. Claro. ¿Y se explicaría por estas razones que vos das? La, bueno, estoy leyendo el artículo. coronavirus en África. La sorprendente teoría que puede explicar el misterio de la baja tasa de mortalidad del COVID-19. Y si la pobreza resultara ser la mejor defensa contra el COVID-19, eso es la pregunta que se hacen los científicos. A medida que el número de infecciones sigue descendiendo en Sudáfrica, descendiendo y los casos se mantienen en niveles relativamente bajos en todo el continente, los expertos han llegado a la hipótesis que podría ocurrir sorprender a muchos. Es decir, la pobreza es lo que protege al del coronavirus. O sea. Yo me quedé, quería compartir la conciencia con la misma perplejidad que estoy yo, porque eso contradice toda la teoría y la concepción que tenemos de la pandemia. Sí, y qué porque todavía lo dan como eh, aparente resistencia, ¿no?, ¿Qué es lo que de ese de esa forma de vida sería lo que estaría determinando esta condición? Claro, la forma de vida que de mucha pobreza y de mucho contacto familiar, pero África se caracteriza por los mercados callejeros con multitud de gente, y bueno. nada cambió, hay muy pocos vehículos, eso es cierto, Pero en las partes de África que yo conozco, cuando uno las mira, lo que ve es pobreza, pobreza, pobreza. Y a lo mejor parece que esas condiciones de vida son menos apetitosas para el virus, diría yo. Sí. Porque podría ser una especie de repulsa natural al virus, pero los médicos no saben qué decir. Yo tengo acá los informes de ayer, que los bajés son del 5 de septiembre sí es decir, del año pasado seguro la tasa de mortalidad es la más baja de todos los continentes que están afectados por COVID eh, así que habrá que esperar, estar atento a ver qué, qué teoría puede interpretar sabiamente y certeramente cuál es la causa del COVID, que todavía aún no está muy estrictamente definida no el tema de la edad no dicen que puede ser uno de los factores que es, También, la población es mucho más bueno, joven la, ya, ya, la, ya la, la, la, los muertes que lleva el covid han significado un eh, rejuvenecimiento de la población del planeta sí. con, con lo cual significa y, y lo que estoy diciendo es que hay una trascendencia enorme porque el rejuvenecimiento de la de la población del planeta contraviene y da vuelta todo el proceso histórico que se inició a finales a comienzo del siglo 20, el siglo 21, que la meta del hombre era prolongar la esperanza de vida, ¿verdad? Sí. Y ahora resulta que se acorta la esperanza de vida, quiere decir que la gente vive menos Y todos los que mueren son ganancia líquida para los seguros contratados. El, el gigantesco negocio de los muertos prematuros que llevamos es, que a la pandemia significa lucro para las aseguradoras de riesgo de muerte y y, y además lleva al beneficio y el reconocimiento de los servicios jubilatorios porque las personas que esperaban vivir hasta los 85 años murieron a los 72, por ejemplo sí. y esa es ganancia líquida para las empresas aseguradoras y de jubilaciones hay que pensar en esos términos, un, un señor aportó toda la vida esperando que iba a vivir hasta los 80 y se murió a los 68 Sí y esa diferencia es que de no pago es decir, el hombre perdió la apuesta contra la aseguradora. Entonces hay que mirarlo globalmente las repercusiones que tema en el sistema financiero de los países occidentales, particularmente. Sí. Y sí Entonces sí. es todo un tema que abre una discusión muy larga sobre los efectos, porque de con esta, con esta mortalidad que está hoy esperando por el la pandemia se rejuvenece la población del planeta con lo cual se le da razón a muchos pensadores demográficos que eh, se hace más de 30 años que vivir por encima de los 70 es un mal negocio para la humanidad así crudamente eh, porque el hombre... Sí. El hombre es la única especie humana que ha conseguido a través de la herramienta que tiene ella única como especie Prolongar su esperanza de vida La esperanza de vida ya por 1940 no pasaba de 52 años y ahora está en más de 70 hmm. Bueno, eh, hay un mensaje acá que manda Cristina eh, Por un lado dice que lindo escuchar ojos con visión madura la experiencia de estar y agradece por eso y dice que en África casi no se ha vacunado, que se van salvando porque no les lavaron todav todavía la cabeza, no han sabido cómo hacerlo. Falta mucho estudio sobre esto, ¿no? Pero ya hay algunos especialistas que están diciendo que lo que puede haber pasado es que los africanos, a los que siempre se deja de lado, a que se arreglen con sus propias con sus propios medios, que se los roban hayan tenido ya muchos otros coronavirus antes, no del 19, probable, sino de otros probable, y que haya alguna es especie de resistencia que se cree por la eh, inmunidad cruzada, pero que lo están estudiando, están estudiando todavía no lo saben. Claro. Eh, te El manda también es... te mandan también otros mensajes, está la gente saludando, eh, hablan de de los humedales, Héctor del Buceo eh, también dice de los humedales que no son prehistóricos, se formaron en las canteras de arena que se enviaron a Buenos Aires, en el plano presentado son rodeados esos lagos por las construcciones y calles de esa urbanización, es un gran cambio para las aves. Otro oyente eh, dice eh, fraternal saludo a Guillermo por su sabiduría y erudicción, siempre al servicio de nuestro pueblo y... Y sus comunidades eh, bueno, están llegando audios hay mucha cosa que ahora después vamos a pasar y, y te lo haremos llegar también pero bueno, eh, eh, los dos temas hoy son temas bien importantes para darle seguimiento Sí, déjame que sí. agregue algo sí, en claro. el caso de en el caso de coronavirus eh, en África hay que tomar cuidado porque toda la información viene de Sudáfrica Sudáfrica es el país más europeo europeizado de África sí. porque los otros países, la mayoría de ellos no tienen sistemas estadísticos regulares entonces es una opinión, yo te diría más de estilo occidental que africana porque viene del país más occidental de África que es Sudáfrica precisamente donde está es una copia, un paradigma ...parecido al pensamiento de la estructura institucional, etcétera que existe en África. Es una visión sudafricana, porque los otros obviamente, no tienen los servicios de análisis, de estudio... ...y de captación de datos para hacer estas tareas. Mm. ¿Se entiende eso? ¿Se es se una entiende? cuestión desgada. Porque hay que estar en África para darse cuenta la distancia cultural que hay entre Camerú, por ejemplo, o Botswana, con el resto del mundo. Sí, exacto, exacto. esto hay dice que acabar las que... cifras de África sí. con cierta cautela. Nos dice acá un oyente si será que en África los que sobreviven son los más fuertes, que han superado varias enfermedades en otras generaciones. Se pregunta ah, eso, no te... ¿no? No tengo la menor duda. Sí, sí, sí. Así hay unos Capaz que ya los que tenían que morir murieron sí. y no es necesaria esta pandemia para eliminarlos, sí. porque los niveles de mortalidad normal, cotidiano, son altísimos. Entonces ese es un buen argumento, muy muy inteligente, porque ya murieron por una causa posterior a la cual el mundo no le da bolilla. Muy bien. Guillermo Maceo. Un abrazo muy grande para la audiencia, gracias a ti y a los compañeros. Igual para vos, un abrazo grande y cuídate, Guillermo. ¿Seguimos cuándo? ¿Y seguimos dentro de alguna semana ya? Bueno, perfecto. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Ya.